¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo e s t á la audiencia de Tincunaco? ¿Cómo están las compañeras ahí? Bueno, este, sí, esperando, como siempre, esta fecha, que es una fecha de cierre, pero vez a la de apertura, como siempre lo planteamos nosotros. Este, y bueno, un poco a u s t e de, desde los bachilleratos populares en estos últimos cuatro años, atravesando todo lo que, obviamente, tanto ustedes también como r e las c o m u n i t a r i a s t i e n e que ver con. con Poner el techo a estas experiencias de autoorganización que muchas veces son atacadas de, de ilegítimas, ¿no?、Mm. Y, y como bien decías vos, están en 35, en 35 distritos, más de 162 territorios caminados. Las、eh, proyecciones que el año que viene estamos a 250、eh, habla de que, bueno, lo legítimo、eh, no tiene que ver con lo legal, ¿no? Digamos, Estamos dando una lucha legítima. Eh, que tiene que ver con poner en p o n evidencia r en e también la s p a r e n c i a del sistema educativo que, que no ha podido dar respuesta, ¿no? y bueno, que hoy cruje más, todavía sigue crujiendo, después de cuatro años de, de, de, de medidas neoliberales, nuevamente retrotrayéndonos a la época, al a la peor momento del menemismo. ¿no? Para quien no conoce las experiencias, ¿cómo se organizan los bachilleratos populares? Los bachilleratos populares son autoorganizados, o sea, Nosotros vamos a un barrio, charlamos con los vecinos, recorremos, se hace un relevamiento, se agarra determinada cantidad de manzanas de ese barrio, se sale a charlar con los vecinos, se les comenta, y en ese relevamiento se busca no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, a aquellos vecinos que、eh, pudieron t e n a r su secundaria y que también están haciendo algún estudio terciario, por un lado, y por otro lado también al vecino que se quiere comprometer, que quizás no pudo. No tiene ningún estudio, ningún estudio así, digamos, este, institucional, pero es un oficio de lo que siente y tiene la tarea planteada de, de que la educación es un derecho y que hay que, hay que dar la batalla educativa.、Eh, desde ahí, digamos, se forman reuniones d e esas territoriales y desde esa experiencia de a u t o r i z a c i ó n con los vecinos. Bueno,、eh, uno de los frentes es hoy por hoy los m e c h i l l e a t o s populares, pero también está el frente artístico con la reconstrucción de la historia barrial. Teniendo en cuenta esto de que los barrios que hicieron los trabajadores y las trabajadoras, y, y bueno, desde esa autoorganización, desde esa cuestión de decir a los vecinos che, de esto de hacerse cargo, hay que agarrar la educación en nuestras manos, se sale a plantear lo de la autoorganización, ¿no?、Sí. Eh, por eso digo, no solamente al vecino que le hace falta tener a su secundario, sino también vamos a charlar con el vecino que está en mejores condiciones para que se haga cargo de ese vecino. Ahora, se, se organiza el barrio, se, se hace un diagnóstico y después, ¿cómo, so, cómo se organizan las, las cursadas, los días de, de, de, de encuentro, las materias? Porque uno piensa en un bachillerato y, y tiene la, en la cabeza automáticamente la estructura de la educación formal. ¿En un bachillerato popular funciona igual, funciona diferente? No, funciona diferente. La experiencia nuestra viene ya de hace siete años, en donde hicimos un diseño curricular propio,、mm. donde. No hay materias donde、eh, sí hay áreas de discusión, donde cada una de las áreas tiene un correlato、eh, no solamente lineal, sino también dialéctico en, en, en la experiencia educativa. Donde, para historia, por ejemplo, ¿no、empezas a contar tu propia historia. No empezamos de la historia universal, empezamos de tu propia historia, siendo tu abuelo, tu padre y vos. Desde ahí vamos a ir proyectando todo el laburo. De comunicación y cultura a través de l a s diferentes escritos, de narraciones, de cuentos, de, de obras de teatro, de síntesis que hay que escribir, matemáticas ligadas a la vida cotidiana.、Eh, nosotros Hay un área que es importante, que es intervención comunitaria, que es permanencia. Para nosotros, ir a buscar a los estudiantes que han dejado、eh, es una tarea constante, no nos puede faltar ni uno. Y esa es tarea de los estudiantes y de los profesores. e n o e para nosotros es un área, no es, una, no es un, algo aparte. O sea, hay un día en la semana en que salimos al barrio a buscar a los compañeros y compañeras que han dejado por los mismos motivos y se fueron a charlar con ellos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede garantizar? Los días de cursada pueden variar. Hay bachilleratos que están de lunes a viernes, hay bachilleratos que funcionan lunes, miércoles y jueves. Y después se agregan los sábados una cursada de seis horas. Para los compañeros que estén trabajando y que no pueden llegar,、eh, de, de, de, bueno, son experiencias que tienen múltiples formas, digamos, ¿no?、Mm. Pero lo esencial es que、eh, la educación no, no nos puede faltar ninguna, ese es el centro, ¿no?、Mm. Y como decíamos, decir, son áreas exactas: comunicación y cultura, permanencia, eh, eh, sociales, ¿no? c i a l e s Y el área de naturales que estábamos viendo, ahí se estaba viendo, este año se estaba experimentando y, y ver cómo se puede allonar con el área de exactas.、Sí. O a sea, nosotros hay un vínculo entre exactas y naturales que es neurálgico poder ponerlo de manifiesto, pero eso lleva a un proceso de investigación y, y proceso también de, de ponerlo a jugar para sacar conclusiones. ¿no? Sí. ¿Cuántas son las egresadas y egresados de estos、eh, más de 35 distritos que se van a estar encontrando en Moreno este próximo sábado? Estás hablando de más de 200 egresados, más de 200 egresados. No te puedo dar un número exacto porque、uh -huh. hay cuestiones ahí todavía administrativas de resolución que no dependen, digamos, de mí,、uh -huh. pero sabemos que son más de 200, pero que esperamos más de 3.500 personas para el sábado. La celebración va a ser entonces merecida después de tanto trabajo en la casa del trabajador Buchar 108. ¿Desde qué hora? Desde las 17 horas hasta las 0 horas, digamos, ¿no? Porque ahí hay compañeros que están viendo desde, como viste, desde Ensenada, de Zona Sur, compañeros desde el Norte, compañeros de San Martín. Que bueno, que ahí, obviamente, las organizaciones por medio de micros, ya que hay gente que están e t o d o d í a en las micros. Te digo que estos micros n o permiten. Organizarnos de mejor manera、sí. y no dejar atada la suerte de cada uno, ¿no?、Uh -huh. De cada estudiante, movilizarse, por ejemplo, de Ensenada a Moreno,、eh, a recibir algo tan importante como es, puedo d e t i r como el cierre de una etapa, pero la apertura de otra, ¿no?、Uh -huh. eh, y nosotros lo nos realizamos de esa manera.、Uh -huh. Felicitaciones por el trabajo. Imagino la alegría que da cada una de estas actividades, estos、eh, actos de egreso, que son un fin y un inicio y que son también el, la posibilidad palpable de lo que se viene construyendo colectivamente, territorialmente, en tantos distritos de toda la provincia de Buenos Aires y de la ciudad.、Eh, así que sabemos el, el trabajo, el esmero, el cariño, el compromiso que hay detrás de cada una de estas experiencias. Por eso estábamos felices al enterarnos de, de la fiesta de egreso y quería mostrarlo un ratito y, y poder contar, amplificar esta c e l e b r a c i ó n que se va a hacer el sábado. así que muchas gracias que por Dos、minutos, Mauro. d e j a m e agregar algo más, Dani, que tiene、sí. que ver con que para nosotros no es solamente una cuestión de, de un acto educativo,、mm. al modo en que lo tenemos nosotros y que hemos vivido nosotros,、uh -huh. es un acto político-educativo, es un acto donde vamos a dejar marcada nuestra posición como sujetos políticos, más que nada en toda esta América Latina c o n v i s i o n a d、mm. a Donde el Fred d a n t e va a estar haciendo intervenciones que t i e n e que ver con Bolivia, Chile, con Colombia, México,、eh, y, y que sea un momento también para dar una discusión, para participar e una discusión que está en todos lados, que aparece sola g a d a pero que sabemos que se debe de hablar de una nueva democracia, una democracia participativa, no representativa, y eso es lo que se manifiesta hoy, y eso va a ser uno de los ejes principales también. De, del encuentro del sábado, ¿no? una democracia participativa, una democracia donde、eh, los intereses de los que nos oprimen no estén, no estén. que, que primen los intereses de, de nosotros, de los sujetos, de los trabajadores, de las trabajadoras. sí,、mm. Esto te quería agregar porque, si no p a r e c e como un acto educativo, pero no es solamente algo educativo.